No le veo sentido a nada, necesito estar cerca de los míos. Se me pasa, si abres el corazón en mal momento va a dolerte. Más lejos de casa y solo tienes que ser fuerte. Desesperándome, he aprendido a encontrarme. Hacer de tripas corazón, a no callarme, a adaptarme a donde llegaba. No sé de colores, burro toda la noche como el chino que vende las flores. He querido ser un nómada y vivir del viaje. Ahora sé cuánto pesa cargar con tu equipaje. No dejo que los demás pongan sus condiciones. Al trapo del negocio no hay negociaciones Aunque vivamos pared con pared Tu mundo es tan distinto El mío nace y muere los paisajes que, que no, no pinto. pinto ¿Cómo quieres que siga siendo el mismo? Si me ha pasado de todo y cada día parecía un siglo y Dicen de no es pa' tanto Hacen rap de vez en cuando Si me marcas me adelanto Te cojo la espalda y marco Uno más de tantos ¿Cuántos más siento Te lo hago rápido lento Por mí que no pase el tiempo No hay que forzar esto Sale solo Chile Da razones bostos sobre la tarima unkiler comas triples que rey y miler, rey, rey. Vale. Saben apuntar bien, como Bin Laden. Calendarios ni horarios, sin tele ni diarios. Vivo sin brújula, con todos estos corsarios. Sin no domina ni salario, sigo jugando en el patio. No paro hasta que mis fuerzas vacio. Aquí solo hay titulares, no hace falta banquillo. No hacemos abdominales, solo hacemos tribillo. Pulamos por Salamanca, Cadizquillo. Salgo barato como en Canarias los cigarrillos. selectivo, prefiero estar solo que contigo, estoy viviendo la vida que he elegido, asumo mis errores contento de haberlos cometido, no estoy buscando la miel de la colmena, lo único que hago es rapear para soltar las penas sin pretensiones, sin crédito ni acciones, sin ganas de ser más que los demás, solo canciones, seguro que me llaman de menos como el vecino de Allah, no tengo sin dormir la siesta más las primeras canciones pero no puedo anclarme en el pasado tengo más razones que antes para seguir con esto mi música se ocupa no la sacaras de la ciudad nunca esto está dedicado a toda la gente que nos quiere la vida puede terminar la música no muere y no va cero va cero ti para añadir y cero va que mouse se corrige para que a tu acera pena mereció la pena por roba terrestre tengo en o no Nazara ni rockotea, vola nona zara, risko eta kan batzen da beha dugu gaztetzea bujeroan kapalu mendidale aurrera hemen daude berri zinoiz ez diren joan galdetu bestela madri txileruña portugal ekubate tik bestera ibili bain ba, idun nahi netgai gehi orain emauz e bonzain ikusita izkazi musikata kopiatu itxasi base matekin aldasi izoi mi paper arkatzat borrako matai datzi bizkar flows hartu zoe errazana esbazi barri da esfazen. En Buenas tardes radio oyentes, aquí estamos en Irola Irratia 107.5 del FM, en este programa que hacemos colectivamente entre diferentes colectivos del barrio de Irala, Ausoki de ok. y bueno ya sabéis que pues para escucharlo, tanto en Irola Irratia a través de la FM, pero también en la página web, lo tendréis en breves, en irolairratia.org, Y, bueno, y con nosotras van a estar los compañeros de Onguietorri y en breves nos van a contar qué nos depara el programa de hoy. Bai, arratsa leonda nohi. Eh, bueno, le nego eskerrak eman nahi dizkiogu irolari tartea hau eskintxagatik berriro ere. E, oso posit gaude. Eh, bueno, saio saio honetas e, eta bueno, ba, gure gaileien inguruan ere eh espazio honetan itxe egin izateaz. Beraz, mila mila esker hasi aurretik. I e, bueno, pues e, comentaros un poco eh, lo que queríamos lo que tenemos pensado hacer hoy en el, en el programa vamos a hacer un formato entrevista eh, vamos a conocer a dos vecinos de, de, de Irala, que bueno ahora ahora nos van a explicar sus circunstancias y, y bueno en otros momentos seguramente en los próximos programas pues el formato puede ser diferente igual os hablamos un poco de otras iniciativas que untorrri va a desarrollar en los próximos meses pero pero este eh, en el programa de hoy pues vamos a, a darle un toque un poquito más personal y vamos a, a conocer a, a dos vecinos como os decía eh, ibrahima y mohamed dos vecinos de irala que nos van a, a contar un poco lo que os digo ¿no? sus circunstancias de dónde vienen a dónde van y, y estas cosas ¿eh? ahorita mismo empezamos. Bueno, y, y antes de comenzar con la entrevista eh, bueno simplemente constatar ¿no? que lo que ya todas sabemos que, que los barrios en los que vivimos cada vez son más más diversos cada vez son más diversos desde todos los puntos de vista ¿no? de no solamente cultural sino desde el punto de vista en fin religioso eh, eh, desde cualquier eh, desde cualquier punto de vista ¿no? de intergeneracional en fin Y, y entonces, bueno, pues eh, no es una cosa novedosa de todas maneras, porque también los barrios en eh, nosotras y nosotros también, eh, bueno, venimos de, de familias, eh, muchas de ellas eh, familias que procedentes de diferentes lugares del Estado español, ¿no?, de, de diferentes provincias, de diferentes comunidades, que en su día bueno, pues eh, convergieron aquí en, en, en diferentes zonas de, de Vizcaya, en Bilbao también y en, y en Irala concretamente y ahora, bueno, pues la, la gente, eh, bueno, pues también viene desde otros lugares, ¿no? Eh, los flujos eh, migratorios han variado y ahora la gente, pues nos, nos eh, viene desde, desde otros puntos del, del planeta, Y, y, bueno, pues hoy vamos a conocer precisamente a dos de las personas que, que bueno, pues han venido también a, al barrio. Queremos saber de, de ellas, de dónde vienen, pero también queremos saber qué, qué ira las han encontrado cuando han llegado, qué les parece el barrio, qué, qué tipo de, no sé, cómo ve una persona que viene desde otro sitio el barrio y si también se sienten parte del barrio, ¿no? Entonces, eh, sin más, vamos os voy a presentar ya, eh, sin liarnos más, a, a Ibrahima y a Mohamed. Arracha león, Mohamed, Arracha león. Arracha león. Ibrahima, Arracha el león. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, con la, con la entrevista, ¿vale? Que, bueno, a, vamos a haceros unas preguntitas breves y, no, y me vais contando, ¿vale? vale Vale. para que la gente también, los vecinos y vecinas de Irala también conozcan, bueno, pues a a estos nuevos y nuevas vecinas, ¿no? que, que tenemos también en el barrio eh, vamos a empezar por Mohamed, si eh, si te parece Mohamed, nos puedes contar quién eres quién eres tú, cómo te presentarías al, a la gente del barrio quién eres tú uh, yo yo puedo decir que soy soy Mohamed Kone Soy de Costa de Marfil y llevo un año y medio en España y un año en, en ese barrio, Irala. Y tengo más o menos 25 años y... y estoy estoy feliz en ese barrio. Mm -hmm. En yeah. general, más o menos, creo es que llegue aquí. Qué rico. Ibrahima, ¿tú, ¿tú quién eres? Uh, yo soy de Guinea, Conakry. Uh -huh. uh, Llevo aquí en, en Europa un año, uh, pero aquí en Bilbao llevo aquí en, uh, dos meses, uh -huh. uh, pero no. feliz aquí. ¿Aquí en Irala? Sí, uh -huh. está bueno. Muy sí, bien, sí. muy bien. Eh, ya nos habéis explicado un poquito, eh, brevemente habéis explicado, pero ¿de dónde comienza vuestro viaje hasta llegar aquí? ¿Dónde empezó el, el recorrido de vuestro viaje? ¿Dónde empieza? Si uh, el, el mío empezó desde Marruecos. Uh, era el año 2000 2016, cuando llegué en Marruecos. Y desde Marruecos pasé más o menos ocho, ocho meses. Y luego uh, logré entrar en España uh, el año pasado en el match de Ronyo uh -huh. y directamente pasé por dos do, dos delanteros o tres delanteros más o menos a Almería y a Al Grassi Tarifa antes de, antes de llegar aquí a Bilbao. Uh -huh. Bilbao. Y cuando lleguen Bilbao estaba un poco difícil porque el Juma cuesta mucho, cuando no tiene un Juma uh -huh. te, te cuesta mucho y Y pasé más pase de 10 días aquí en el barrio y luego me marché a un pueblo que se llama artea Ajá. Y ahí pasé una, oh, un mes y luego a otro pueblo que se llama seberio Pasé un mes ahí también uh -huh. y luego volví en Bilbao y, y hasta hoy estoy en, estoy en Bilbao precisamente en galá Mohamed pero el, tu viaje empieza antes ¿no? No, no no empieza en Marruecos sino que vienes de otro país en, en África ¿no? Eso es, uh, efectivamente y me uh, salí de mi país por razones o uh, de seguridad de, de, de, inse de inseguridad u y, y llegué en Marruecos porque no me sentía en seguridad en mi país uh -huh. salí y emprendí el camino de, de marirucos y Es cuando llegué a es que me enteré que se podía venir eh, en España y, y decidí venir a España para pedir el asilo. Uh -huh. Es lo que hice. Muy bien, Mohamed. Y sí. Ibrahima, ¿Cómo, cómo, ¿dónde empezaste tu, tu camino, de, de, de, camino de este viaje? De Romero. ¿Qué? Okay. Francia. Un poquito, castellano. Sí, no. sí un poquito. No perouya attesse ma pays mais nous boen mali mm -hmm. de mali mais avec Niger, nigérie algérie algérie marocque marocque après milenia perou milenia mais mais madrid le madrid mais bilbao bilbao franquia pero aquí hay una un sistema que, que se llama Erodac de Dublin sí. me voy a Francia mi, mi gusto te, te pregunta por ma asilo te te así, no no te no posible preguntar tu asilo en Francia para tu emprenta porque has entrado por España bueno, y te devuelven a España bueno, bueno. Uh -huh. Pero yo, me vine aquí en Bilbao, uh -huh. eh, pero estoy aquí en Bilbao, uh -huh, presentado aquí. Sí. Muy bien. Sí. En a, mucho, muchos países por África, ¿no? ¿Has visto, sí, alumbra? hay muchos. Sí, sí, hay Mali, Niger, Alger Marocco, wow. está uh -huh. muy Hay cuatro países que uh -huh. que me llevas. Vale, y luego sí. también Melilla, luego hablamos de Melilla un poquito. Sí, Melilla estaba en el set de Melilla, aquí estaba en tres meses, uh -huh. tres meses. Apre Melilla, eh, Madrid, ah sí. Bueno, pues ya conocemos alguna alguna cosa más de, de nuestros vecinos. Eh, vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con las preguntas. Woah woah That government Hi and I govern yourselves That shall rule Set the right and and doctors reach con la entrevista y eh, ya nos habéis comentado que, que habéis llegado de de diferentes países de áfrica cada uno de uno diferente eh, no sé yo me pongo en el lugar de una persona que que marcha de su país de, de, de su entorno con su familia con sus amigos y me viene a la, la a la cabeza la pregunta no si es es fácil tomar la decisión de ...marchar de tu país, de tu ciudad, de tu entorno. Uh, puedo decir que tomar una decisión. Así salir de su país, diga a su familia que te ha visto crecer, tus hermanos, tus hermanas, tu padre, tu madre, tus amigos, tus conocidos, eh, tu, tu, tu trabajo, lo que estás haciendo, diga todo atrás y para venir en un lugar de donde no sabes qué pasará y sabes que vas a salir de tu país pero no sabes cuándo volverás uh -huh. y es y es un poco a uh, ir, uh, ir en un sitio y en el desconocido y es muy difícil sobre todo con las madres sabes que las madres uh, quieren mucho a sus hijos y fue algo muy duro para mi madre porque el día que tenía que salir uh, se pu se puso a llorar porque, y me salud con la mano izquierda con la mano izquierda que, que, que significa algo para nosotros es como uh, cuando alguien cuando alguien tiene que viajar y le saludamos con la mano izquierda uh, si, que este, este quiere decir que no es un adiós, es un uh, hasta luego es una salud que, que voy viaja un día Y Milady Svadogondo pero yo le digo que no, que no tiene que ir ahora, que no decidí salir por por gusto. Uh -huh. Es porque no me siento no me siento integridad que tengo que salir uh -huh. y que que esa primera que que que todo saldrá bien y que volverá un día y y ay, es lo que así, pero era muy muy muy muy difícil para mí eso volver para allá. Y cuando vine en Maruycos me echaba muchuriminos la familia Y alguna vez esa uh, me escondía para yoha porque mm -hmm. no no no fácil. No, fácil, no era muy muy difícil. Mm -hmm. yeah. Imagino. Ibrahim y, y en tu caso eh, no está tampoco es tan bien, donc. Et no es fácil. Eh, tu tu, tu una de para salir tu país. No es fácil. Mm -hmm. Tu madre, tu familia todo muy facilo Ma hay una hay una cosa que uh, no sé pedir hay une raison on a raison una una razón que todos tenemos que todos a uh, chacun a une manière sa raison quoi no oh, cada persona tiene su manera de expresar su razon También no es fácil. Uh -huh. No, no, no, de todo es fácil. De acuerdo, sí. ¿Y, ¿y cuál es la razón por la que marcháis de vuestra casa para ir a otro sitio tan diferente? ¿Por qué os marcháis? Yo el, el lo que acabo de decir es por razón de seguridad. Uh -huh. No me sentía en seguridad en mi país apo una banda que estaba amenazando a la gente y que mataba uh -huh. a la gente y yo fui víctima de esta banda y tuve que salir de mi país para, para ser vivo uh -huh. y fue difícil de tomar esa decisión pero antes de salir cambié de ciudad cambié de ciudad, pero me encontró, encontró esta banda y, y tuve miedo tenía que salir Mhm. Uh -huh. Es porque yo decidí salir de mi país. Nunca pensé salir un día de mi país y estuvo todo para pasar, donde pasar. Tenía un sueño, el sueño era descubrir un día Europa y ver la cultura europea y salir periodo de vacaciones o, o quizá un día venir aquí para estudiar. Ah, pero fue, la decisión fue espontánea y todo que salir para todo atrás. Mhm. Uh -huh. Y empezar de nuevo. Ibrahima, sí. y en tu caso, ¿por qué sí, marchaste? Sí, está... Uh, ya, ya, ya, ya hay un... Ya hay un problema de inseguridad que existe. La mayoría de nosotros, ¿no? Hay mucha gente que, que viene aquí. Hay problemas de inseguridad ahí. La seguridad. La seguridad. De, la seguridad. Uh -huh. Tampoco hay... No hay educación. Uh -huh. No hay educación. No hay... Uh, que... Il n'y a dit, euh, pas d'écoles. Il n'y a pas d'écoles, il Non vont pas parler à l'unité Non vont pas que à rien de tout. Mm -hmm. Donc, il y a une insécurité qui est donc, c'est-à-dire de se donner justice. Mm -hmm. Et la face maintenant au gouvernement qui sont là. Donc, euh, il n'essaie pas maintenant de coordonner avec ce qui se passe la réalité avec les gens maintenant les gens ils ont peur ils fuient maintenant le pays parce que donc, ils n'ont pas accès à la sécurité ils n'ont pas accès à l'éducation et n'ont pas accès à l'alimentation ils n'ont pas accès à ni rien de tout mm -hmm. donc c'est ce qui fait aussi donc todo mucho gente yeah. Mohamed un un resumencito petit yeah, uh, de s'y me compagnon qui uh, la raison pour laquelle la gente s'alle de ce pays euh est bien le uh, problème de, de, de, de sécurité de d'éducation Y también de salud, y de, que, que hace que mucha gente decida salir de su país porque están enfermos uh -huh. y ahí la salud se paga. Uh -huh. Si no tiene dinero, pues vas a morir. Uh -huh. Pero aquí en Europa, pues, te, te, te, te cuidas sin dinero. Uh -huh. es, es algo importante la salud, el ser, el ser humano. Pero en África es muy diferente y la educación es que tener también dinero. Si no tienes dinero, no vas a estudiar. Uh -huh. Eso es. Más o menos eh, cuando habéis llegado aquí una vez que llegáis a, a europa os eh, habéis encontrado con lo que esperabais era esto la europa que, que os imaginabais lo que lo que os, lo que os habéis encontrado es lo que esperabais uh, para mí fue una sorpresa fue una gran sorpresa divina agr gruppa y enfrentame A, a todo lo que yo no me imaginaba. Uh, cuando estamos en, en África, te, tenemos una, una utopia de Europa. Pensamos que es, uh, es, uh, es como un paraíso, entre entre comillas, es un paraíso en la tierra, que, hay todo que todo aquí es fácil, que cuando entras vas a trabajar y vas a ganar dinero y vas a hacer todo lo que da la gana. Pero no es el caso. Cuando entras, te das cuenta rápidamente que, que es muy diferente la realidad. La realidad uh -huh. es muy, muy muy diferente de lo que pensamos y este fue un poco un choque para mí, pero como yo me puedo definir como a alguien uh, uh, valiente y he dicho que este no me va a impedir a lograr. Tengo que sacar adelante y, uh -huh. uh, y estudiar, estudiar y, y trabajar y lo que buscamos ahora. Uh -huh. Ibrahima, ¿tú te has encontrado Europa que te esperabas? ¿Esto uh, es lo que tú te imaginabas? Lo mucho, lo que dice mi amigo, está, lo mucho, es que hay mucha gente que espera que ven aquí. Esperan mucho, mucho. Pero no hay. Si ven aquí, hay muchos, muchos problemas. Aquí sigue no. habiendo problemas sigue también, ¿no? Un problema. <risas> que, sí, hay problemas. Sé que esperan que ven aquí uno e que de dicho muy muy claro. Uh -huh. Sí. De Hay acuerdo. mucha gente muy me sí. eh, habéis nos habéis hablado antes del del camino que habéis hecho, ¿no? Desde vuestro país hasta aquí en Bilbao. ¿Qué os habéis encontrado por el camino? Cosas que os hayan llamado la atención o en un camino muy largo, no antes nos contabas sí. Ibrahim sí. muchos países, pues has pasado por muchos países en sí, África, sí, sí, sí, sí, Melilla, sí. sí. Europa, ¿Qué, en qué, francés. ¿Qué te hay que has visto por el camino? ¿Qué habéis? Sí. Ah. Do euh j'ai tardé huit mois, mm -hmm. desde que salí de mi país hasta Europa. Tardé ocho meses y durante los ocho meses uh, um, encontré una cultura muy diferente a la milla en Maríocos. Uh -huh. Una cultura diferente y, y también uh, la manera de ver las cosas. Primero fue en el aeropuerto cuando, cuando llegué, eh, en mi maleta eh, a... a Alguien había puesto en mi aeropuerto, en el aeropuerto de mi país, me había dado una maleta para él, para llevar a un amigo suyo en Marruecos. Mhm. Uh -huh. Pero no sabía lo que había dentro. No sabía lo que había dentro y llevé esta esta maleta, pero cuando llegué en el aeropuerto de Marruecos en en Casablanca, allí pasó las maletas en el escáner. Y ahí descubrieron que había algo adentro. En ese momento tuve miedo. Uh -huh. que ha puesto este este hombre en esta maleta para que me pare aquí? que me va a hacer? Automáticamente pensé que era algo ilegal, uh -huh. que me iba a hacer daño, que iba a ir al la cárcel, algo así. Y, y mi corazón estaba palpitando y que que que que já entrou. Então, visto que era o de de corpo, produto de corpo como o oh, creme hidratante, algo assim. Uh -huh. Creme hidratante e nada mais. Pero que era proibido em Maru Koski, que hay que, hay que pagar a aduana. Uh -huh. que, hay que pagar e e eu para para para, para ese hombre porque não estava comigo. Eu era solo. Uh -huh. Estava solo e tinha que pagar. Paguei e sou que bagulho que estava fora esperando-me Le digo que yo tuve que pagar por el tío por pues un hombre que no conozco entonces él me, me duvolvví el dinero que pagué uh -huh. y era era primero la primera experiencia que vivió ahí y luego tenía que comprar uh, una, una tarjeta para poner en mi móvil para comunicar uh -huh. y hay alguien que que me, que me vendió a un precio que no se debe También, uh, pero no no conocía la moneda de Marruecos. Muy caro, dices. ese es muy, muy caro. Uh -huh. Pero el, eh, el chico que vino para acogerme uh, me ha preguntado cuántos he comprado esta tarjeta. Le he dicho y me ha que no, que el chico me ha robado. Que tengo que hablar con él que me devuelve el, el dinero. Él, se, acerqué, él se, se, se acercó de él para decir que no, que no es así, que tiene que devolver mi moneda. Uh -huh. lo que hizo y, y, y luego cuando me encontré en la ciudad uh, pasé dos noches durmiendo por la calle ¿en Casablanca? Uh -huh. Casablanca, oh, tres noches durmiendo por la calle y luego en el Jabbat en uh -huh. Jabbat ahí me encontré con un amigo yo nunca dormí por la calle era la primera vez que dormí por la calle era una, una, una experiencia muy muy dura Porque uh -huh. me, me, me di cuenta que la gente que tiene techo tiene mucha suerte. Dormir uh -huh. sobre un techo es una suerte enorme que hay que que, hay que aborrechar. ¿Quieres decir algo, Ibrahima? Sí. ¿Sí? Sí. Cuéntanos, sí. Cuéntanos. Eh, ¿Qué has encontrado tú por el camino? ¿Qué has visto? No, no, no. Yo me en francés. <risa> J'avais juste une dernière question qui est là au niveau dont depuis que j'ai passé y a une question moi qui m'a beaucoup beaucoup préoccupé c'est l'affaire de discrimination. Mhm. même c'est quelque chose oral. Euh que de tous les pays c'est ce qui a traversé qui le qui a mucho esto el problema de la de La discrimination quand même au niveau par exemple de pays au niveau du Niger, du euh, Niger, Algérie, Maroc. Franchement, il y a une grande, grande discrimination, même au site de Mililia, au Citi de Mililia, il y a une discrimination qui existe là. Quand tu fais attention, tu as dit, à certains noms qui se font par exemple à la distribution du repas qui se fait au site de Mililia, tout ça, tu vois. Donc, quand même moi, c'est la question qui m'a beaucoup, beaucoup, c'est-à-dire qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Même au Maroc par exemple quand tu montes au niveau de biches. Donc, les blagues... C'est-à-dire qu'il y a un espace qui est là. C'est-à-dire qu'il y a un espace où es, on dit que donc, telle personne, toi tu vas être là, toi l'autre va être là, ou ben j'essaie essayent de mettre des parfums au niveau de biches. Mais ça m'a beaucoup choqué okay, quand même. Euh, elle que la discrimination oh, est en tous les pays qui ont traversé. Et ce qui a marqué c'est so, quand... Tu, Uh, estuvo en, en Melilla que durante el reparto de la comida que ahí también se nota la discriminación y en Marukos eh, cuando entras en un autobús que, que la gente uh, ponen perfumen que, que no quieren que te, te acerque, te acerque de, de, de, de él y que no quieren verte porque por el color de tu piel y algo así uh -huh. que fue duro para él De acuerdo. Eh, igual vamos a escuchar un poquito más de música y continuamos con las preguntas. pues continuamos con, con la entrevista con Mohamed y con Ibrahima nos están contando eh, bueno pues su trayectoria su viaje hasta desde los países de origen hasta hasta aquí hasta Irala y ya vamos a situarnos en, en el barrio en el que vivimos en el barrio del que sois vecinos y no sé si me podéis contar Eh, qué os parece Bilbao ¿Qué os parece también Irala? ala ¿no? que qué, qué barrios habéis encontrado aquí cuando habéis llegado os gusta nos ¿No gusta Bilbao es un, es una ciudad una ciudad no tan grande pero una ciudad muy bonita y la, la gente son muy maja la gente son muy maja, la, la gente es muy maja aquí en, en, en Bilbao Eh, yo suele, suele escuchar que, que los vascos son un poco cejados que no son abiertos <risa> pero que eso era al principio pero es cierto, pero cuando desconocen te das cuenta que son muy son muy maja y, y son uh, de gran corazón tienen gran corazón y de uh, de verdad cuando, cuando conocí a los vascos so, me siento feliz con ellos y todo va bien Mm -hmm. y sobre todo en el barrio que estamos la gente muy acogidoja y, y nunca fue víctima de, de no sé si de, de nunca fue víctima de racismo nunca y, y ese barrio está es un barrio muy bueno para, para mí mm -hmm. y ahora Ima que te gusta ir a la no, también me, no. Je ne connais pas beaucoup de Bilbao quand même. C'est là-bas qui est d'autres messesses. Mais quand même, par rapport à ce que j'ai vu ici, il est bon et tout. Il y a une bonne vie là. Dit, Bilbao, c'est une vie qui est très, très vivante. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Même si avant, j'avais voulu rester en France, Mais aujourd'hui, je me suis retourné ici, à Bilbao. Franchement, j'aimerais beaucoup, beaucoup rester ici, à Bilbao. Franchement, j'aimerais beaucoup partager. C'est si. une chose quand même avec les gens de Bilbao donc, et avec tous les pays. Ibrahim, qu'est-ce que, que t'a plu de Bilbao Cosas que t'a plu de, de Bilbao, d'Irala C'est l'association, c'est-à-dire le planning social, l'accueil qui est là. L'accueil. La, la corrida. Aham. Uh -huh. Si et tous les personnes que j'ai rencontré ici quand même sont des personnes en victimes dont j'ai partage la volonté que j'avais moi mm -hmm. c'est-à-dire j'ai partagé la même volonté avec eux. Mm -hmm. Je sais pas si tu peux les expliquer ça. Et qui qui la même volonté que la gente détenga à elle, faut que quand o yco aquí, la gente le a le a bien et Y también oh, le tiene que agradecer a, a, a estas personas de, de su manejo. Uh -huh. Bueno, pues seguimos eh, hablando de, de la sociedad de Irala y de, y de Bilbao. Eh, habéis dicho que por el camino os habéis encontrado de todo un poco, ¿no? De, pues a veces racismo, a veces acogida. cuál ¿Cuál tiene más peso de las dos? las cosas malas las cosas buenas el racismo la solidaridad ¿Qué tiene más más fuerza uh, este depende de, del tiempo que, que pasó en, en, un, en un lugar yo eh, en, en marirucos uh, fue también víctima de esas cosas si cuando la gente nos veía por la calles y uh, nos insultaban decía palabras malas pero y no, no, no, no tomaba no tomábamos en cuenta porque tenemos la, el cautivo de, de quitar de ese país no era no su sueño quedarnos ahí Queríamos entrar en europa y, y nada más pero era sólo un tiempo yo pensaba yo pensé que era su, es sólo un tiempo que va a pasar y que hacen lo que le da la gana yo, yo yo no me voy a quedar aquí uh -huh. y cuando llegué aquí en españa Uh, con la ayuda que, que que me han dado o uh, me ha hecho olvidar lo que uh, lo que vi en, en Marucos, uh, me he sentido muy muy muy bien acogida. Uh -huh. Y sobre todo con Gytori, la plataforma que me ha muy bien acogido. Uh -huh. Ibrahim, ¿quieres decir? ¿Siente sí. <risa> pesa más? m'exprimer ça aussi ça quand même' le fait je sais pas si c'est du racisme ou pas mais quand même au niveau de l'administration aussiest dire il y a une forme de, il y a une forme je sais pas si c'est de l'exclusion ou donc de discrimination'elle a par exemple moi une fois en France j'ai été victime même ici à Bilbao, j'ai été victime. une fois je suis parti donc renouveler ma carte mais il y avait deux personnes il y avait une personne qui était derrière moi et moi j'étais la vende du dernier Mais le gardien donc, qui était là-bas, il a, donc, ils se sont, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont parlé, ils ont pris l'autre, et pourtant c'est moi qui devrais être là. Mais donc. Euh, Dice que... qu'elle euh, ne savait si c'était le racisme ou la discrimination, mais quand elle est en France, elle a été victime de ces choses concernant l'administration française mm -hmm. et aussi de l'administration de, de Bilbao que un día se, se fue a, a renovar su tarjeta y estaba a la cola uh -huh. y había dos personas atrás de él y que, que casi estaba a la hora de decirá de y en vez de, de, de hablar con él para que él entre han habló con los que estaban atrás de él para que ellos entren porque ellos estaban uh, no tenían el, el mismo color de piel que él. Yeah. Entonces, o uh, han, uh, han o antes de él y siente un poco se siente po, se, se mal eh, que por qué hay uh, o si no hay. Uh mhm, -huh. sí. uh -huh. eh, bien, bueno, si sí, el racismo institucional, ¿no? Que tenemos cada día es. por aquí por allá. Eh, Queremos también que nos, eh, igual volvemos otra vez un poco atrás, pero que nos habléis un, un poco de, de vuestro país de, de origen, de dónde venís, ¿no? De, ¿qué, ¿Qué contaríais a, a la gente que no conoce? ¿Cómo, cómo explicaríais que es vuestro país? ¿Cómo, cómo es? A, cuando Si lo tenéis que explicar a alguien que no, que no ha estado nunca allá, ¿qué diríais de vuestro país? ¿Qué? Ah no uh, como an anteriormente le lo, lo había dicho uh, soy de de Costa de Marfil y Costa de Marfil está eh, en África del Oeste en el Golfo de Guinea y tiene una superficie de 370 y... de 377 km cuadrado uh -huh. tiene 25 millones de habitantes cuya la capital es Abidjan que que alberga 5 millones de habitantes. Uh -huh. uh, no, el, el, el idioma oficial es francés. Uh -huh. Aparte del francés, tenemos 70 idiomas locales. 70 idiomas en, el, en todo el país. Sí, en todo el país, 70 uh -huh. idiomas locales y 4 más importantes. Uh -huh. el, eh, ¿El clima, por ejemplo? El clima Tenemos un, tro, un, clima, uh, tropical, un clima tropical, pero diciendo que clima tropical. No tenemos inverno, uh -huh. no, no tenemos primavera, pero tenemos uh, una temporada de frío y no, una temporada de lluvia y de calor. Uh -huh. Pero el frío me refiero al, al viento. Hay, hay un viento que sale del continente hasta el mar, que se llama uh, Larmatán, que sale del, del continente hasta el mar. Y uh -huh. otro que sale del mar hacia... La hacia el continente, del mar hacia el continente, se llama uh, la Mousson, uh -huh. es, es una palabra francés. Eh, también hay una temporada de lluvia que empieza desde el junio hasta septiembre. Y Mohamed, si vamos a tu país, por ejemplo, ¿tú qué nos recomendarías ir a ver? No te puedes perder ir a este sitio. ¿Dónde...? Uh, en mi país hay cosas que ver. Cosas que ver por ejemplo uh, en la capital hay uh, eh, hay el mar la capital y los los, los turistas azul está ahí sobre todo con, con, con el mar que hay y también hay un barrio que se llama plato que es un centro de negocio que ahí hay, hay hay edificios que, que que está ahí que que, que atrae a los turistas que suele estar y sacar fotos uh -huh. y también hay, hay en otra ciudad hay la, la basílica más grande del mundo y más grande que la de, de Roma uh -huh. y también mu muchos tu tu turistas so so suelen estar y sacar fotos y recuerdos so y hay un pueblo también que se llama mm, no una isla que se llama is Isla Buli uh -huh. es un, es una, una isla para De, de paraíso y hay, son los ricos que están ahí uh -huh. para, para acceder a, este, a esta isla hay que tener un barco uh -huh. y mu muchos muchos franceses uh, americanos están en estas islas y es un sitio que vale la, la pena visitar uh -huh. y también hay reservas naturales y hay hay, hay parques naturales que que atrae también a la gente y uh -huh. Sí. Ibrahimat, ¿cómo cómo es tu país? ¿Qué qué nos cuentas de tu país? Euh, la Guinée, euh la Guinée uh, située uh -huh. en Afrique de l'Ouest, sur la côte Atlantique, euh de quatre grandes régions. Mhm. Et répartie aussi la Guinée está en África del Oeste, y hace frontera con con Costa y Ténè tiene quatre grandes régions quatre grandes régions si, si. Et... quatre quatre ethnies participent dans les grandes régions et, et estas, estas grandes uh -huh. si. Alors, la capitale euh, se connaît grandes régions nous avons une lankia, donc, qui est au niveau de la capitale qui que se parle au niveau de la capitale que tout le monde parle mais que, au niveau des autres régions que chacun parle donc différentes langues et la capitale est Conakry uh, et ahí se habla un un un idioma et un idioma qui prédomine qui s'appelle el Soso solo ahí la capitale il y a dans se habla las otras et idiomas qui qui aillent dans le mm -hmm jamón, yo de clima, de clima tropical y el clima subsahariano. Entonces, eh uh, yeah. yeah. okay. dos dos climas, clima tropical y clima subsahariano. Uh -huh. sí. eh, y siguiendo con el país, con los países de los que venís, ¿cuál diríais que es el, el problema más grande que tiene vuestro país? ¿Qué cuál es la el el, sí, el problema más más gordo que, que habría que resolver? Ah uh, o mm -hmm. refiriendo a mi país el problema más gordo es la inseguridad la inseguridad y el, el desempleño mm -hmm. desempleo porque hay muchas muchas veces que, que tienen títulos han, han hecho estudios universitarios y están en paro mm -hmm. eh, no tienen trabajo y están buscando y no no, no encuentran la inseguridad, porque después de la crisis que tuvo en, en mi país en el año 2010, y muchas armas uh, han circulado y con esas armas uh, hay muchas bandas que aprovechan para hacer, para robar y a matar a gente. Uh -huh. Y ahora el, el país se está poniendo poco a poco adelante, y, pero ese es el, el verdadero problema que hay. Uh -huh acuerdo Ibrahima, en tu caso Guinea Conakry cuál en es ma, el problema en más bueno Ibrahim parce hay problema étnico político. Mhm. Uh -huh. Sí, si, hay mucho mucho problema étnico político. C'est si, si ce qui fait qu'aujourd'hui la Guinée n'est pas de tout stable politiquement. Et c'est ce qui fait fur les gens. cest la politique qui a été installée avant l'indépendance et c'est ce qui que ce si qui continue. C'est-à-dire il n'y a pas une confiance entre le peuple de Guinée. C'est sans autre véritable problème aujourd'hui. Il n'y a pas de confiance entre le peuple de la Guinée. Euh uh -huh. disques elle elle veradero prima que, el, el que hay en su país eso uh, el prima de, de, de etnia et eh, procedural pourrait et eh, a et présenté de, de cada región o de cada etnia qui qui s'est présenté. Et uh -huh. este plantea problema porque cuando llega al poder quiere ayudas solo a su región. Los, los los otros regiones y este plantea problema porque la oposición que forma parte de las otras regiones siempre están uh, uh, haciendo rielgas para para denunciar lo que no, no uh, para denunciar lo que está haciendo el presidente y, y esto es un, un problema grave ahí en, en su país uh -huh. y esto que qué, qué problemas trae hay eh, conflicto hay conflicto armado hay Euh quel es est le problème? Si. Le problème existe là par exemple, je te donne après donc, 2009. Mhm. Mm 2009 après manifestation du 27 ans quand quand y a le rume chez l'empoisement de l'eau soit disaient que donc c'est autre technique emposer une autre technique ça quand j'avais beaucoup de conflits au niveau de cette région. Il y avait eu certaines qui ont été assassinées. Il y a eu tout récemment les événements de Zogota en Guinée Forestière où il y a eu deux ethnies qui se sont battues, qui se sont battues beaucoup et puis il y a eu beaucoup de morts. Puis jusqu'à présent maintenant, personne n'a confiance à l'autre. Par exemple, moi je suis peu, l'autre est malinqué. On se voit ici, mais tu sais que oui, toi tu es peu, moi je suis peu. Dit, il y a eu un manque de confiance qui est là maintenant. Est. Dit, les politiciens ont essayé d'instaurer au niveau de au niveau des citoyens maintenant nous vivons cela et ce qui nous partit aujourd'hui même si aujourd'hui une autre personne par exemple un malinké arrive aujourd'hui ce sont les malinké qui sont au pouvoir le peul ou bien les soussou ou bien les forités c'est durant côté c'est sont les malinké qui sont au pouvoir n'avons pas confiance à eux, donc ce qui nous fatigue aujourd'hui c'est manque de confiance Uh, ...están sufriendo en su país, uh, es la desconfianza, la de, desconfianza que hay entre ellos por problemas de etnia, uh -huh. es, es un problema muy recurrente en África, problema de de, de etnia, eh, y este le están viviendo muy mal, porque cuando una etnia está una etnia está al poder, eh, dicen que ahora son ellos que están en poder, pueden hacer lo que les da la gana, cuando no es nuestro turno, o cuando nosotros estaremos en poder, vamos a hacer también lo que nos da la gana. Uh -huh. Es así que la población yeah. está andando y, y no se llevan bien. este uh -huh. Estoy planteado ocurrir problema grave o llega a una guerra civil, porque si la población está así, no yeah. está bien. Vale, pues ¿qué os parece si escuchamos un poquito de música? Eh? Descansamos un poco de tanto hablar, Giselle... <risas> C'est comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe, on veut partir alors ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous. frightful kar eswiize Bueno, tenemos ahí a los compañeros Pedro y la Marana, opa. hablar eso ahora. Liándose con ¿A Ya decirles hola? Uh, hola. hola, hola mejor mejor amigos a todo el mundo apenas viene ¿eh? ahí. Bueno, pues nada, eh, vamos a seguir por aquí que ya nos quedan poquitas preguntas. Está siendo muy interesante la verdad, eh, hablar con vosotros de todos estos temas. Ahora quería que nos contarais eh, bueno, estas cosas que dice la que se dicen en la calle, ¿no? Muchas veces no, en eh, los rumores que se oyen por ahí ¿no? de que los inmigrantes vienen aquí a quitarnos el trabajo la gente se queja con bueno, la gente en fin hay gente que se queja de ¿no? eh, pues porque fíjate aquí eh, ya hay poco trabajo y viene más gente todavía y nos quita el trabajo ¿Qué, qué le diríais a esta gente ¿qué le responderíais yo lo, lo que puedo decir es que uh, para trabajar primero hay que tener una formación. Hay que tener una formación, si no tiene formación no puede trabajar. Y si decidimos venir aquí es para trabajar. Y los españoles que están así, aquí si sí tienen formación, tienen también uh, a rastre tienen también uh, la posibilidad de trabajar como nosotros. Y cuando yo digo que Y la que, que nosotros venimos aquí para quitar el trabajo a los, a los españoles o no sé a, a, me extraño mucho porque cuando entro en internet veo siempre empresas que están buscando gente para trabajar siempre hay anuncios, hay anuncios que, que dicen que tal empresa busca tal, tal, tal número de personas para trabajar si estamos aquí si nosotros quitamos trabajo a los, a los migrantes no tiene que tener oferta de trabajo si hay oferta es que Siempre necesita gente para trabajar, siempre necesita gente para trabajar y, te, y si necesita gente, si no, nosotros no estamos, a ver si ellos está, están dispuestos a trabajar o a tener este puesto. Y también hay puestos que, que ellos no han, no han hecho estudio o formación, uh -huh. que nosotros quizá lo hemos hecho en los, nuestros países. Y cuando venimos, es como una complementariedad, nos competimos, no venimos para quitar trabajo a nadie. Uh -huh. Cada uno puede conseguir un trabajo y trabajar. Sí, ya, lo que yo, yo, yo, yo que yo veo, sino de verdad yo trabajo a alguien, ¿no? no. Entendido. Eh, Ibrahima, ¿tú quieres decir algo sobre este tema? Oh, <risa> eh, no, no. Paro paro ça moi, je vais pas beaucoup m'aventurer sur ça. Comme ce qu'a dit mamma. le de dire que tous les migrants qui viennent ici sont venus ici pour chercher du travail, ça c'est que je ne partage pas du tout. Bien sûr, même si aujourd'hui tu fais ton pays, tu viens dans un autre pays, même si c'est pas en Espagne, même si c'était dans un autre pays, franchement, là où tu vas trouver ta vie, c'est là où tu vas partir. Hamet. Que okay. cada uno sale de ses pays pour venir ici, non c'est pour faire un bâton, c'est pour travailler. Si nous venons ici, non c'est pour faire un No nada mala y queremos trabajar y tenemos todos uh, nuestra plaza o un lugar donde trabaja y tenemos que hacer así. Uh -huh. Y luego también hay gente que dice, esto seguramente suena de que los inmigrantes son delincuentes, ¿no? Como que igual hay mucha gente también, dice gente que, eh, que viene de otros países, que igual cuando se cruza con alguien... Enseguida, cuando le ve el color de la piel que es otro sitio se agarra al bolso esto que diríais si sí. uh, este yo yo yo lo viví y tengo compañeros también que que lo que lo vivion también eh, es algo que no se tiene que, que ver que no se tiene que ver en ninguna ciudad eh, porque la gente que fue que fue, fue, fue víctima de robo o de agresión Eh, es una agresión real es real pero no tienen que generalizar generalizar a todos los migrantes uh -huh. es como en los países hay gente buena hay gente mala no hace falta agarrarte con tu bolsa cuando ves a un africano y para, para pensar inmediatamente que él te va a robar o te va a hacer daño no es el caso ladrones en todos los países en españa hay españoles ladrones eh, hay, hay americanos ladrones franceses ladrones todos los países ladrones so mm. este no tiene que ser eh, y estas personas cuántas personas africanos conocen como rocó como como ladrón cuántas personas conoces tú como ladrón que son africano o deigen africano o de origen no yeah. cuántas personas conoces tú Para, para generar las cosas. Quizá conoces solo una persona o fue víctima una vez o dos veces uh -huh. o conoces a tres personas marroquí. Pero no quiere decir que todos los o que todos los subsaharianos son ladrones. Uh -huh. ya o son, son delincantes. No, no estas caso. ideas que se nos meten, ¿no? Así sí, en eso la cabeza. Es, y... eso es. uh -huh. Una persona o dos personas pueden ser ladrón, o ladrones. Pero no, uh -huh. todos, no todos. Pero uh -huh. cuando cuando somos víctima nos sentimos muy mal porque nunca hemos pensado en robar a alguien y cuando nos, nos tratamos así nos sentimos muy mal uh -huh. muy muy mal, a mí personalmente me siento muy mal porque no me gusta estas cosas lo, lo, lo robar, nunca lo robé en mi vida nunca, y nunca lo haré porque es algo que no está bien uh -huh. yeah. Uraima, ¿quieres decir algo? No, para por si que la ley no sé se... efectivamente si que la Don soit déjà dit que tous les migrants qui sont là, ils sont des délinquants. Franchement, déjà, ils te c'est une forme déjà de racisme qu'il y là. C'est une étiquette qu'ils ont donné aux migrants qui sont Bien sûr que dans tout partout où tu vas, il y a toujours du mal et du bien. Mais on peut pas dire que tout le monde, tous les migrants qui sont là sont des bandits. C'est une question que je partage pas du tout. Dis-le-moi, nous compartons... Uh, esta opinión uh, diciendo que todos los migrantes son son delincuentes eh, porque en, en todos los países es así y todas las nacionalidades son... Eh, hay gente mala en, en todos los sitios. Uh -huh. Vale, pues eh, ahora vamos a hablar de, si os parece, de dos sitios que habéis conocido cada uno, uno diferente, porque los dos habéis eh, entrado a Europa por la frontera sur, casualmente eh, por dos zonas diferentes, eh, Ibrahima por Melilla, eh, sí. Mohamed hacia la zona de Tarifa, ¿no? más hacia Ceuta, sí. y, y habéis conocido dos lugares diferentes eh, Uno el CIE y otro el CETI, dos sitios diferentes que normalmente la, la gente, los vecinos y las vecinas no, no conocemos, no sabemos lo que es cada cosa, ¿no? Entonces, os voy a pedir que me expliquéis un poco, nos expliquéis qué, qué es cada uno de estos sitios, ¿vale? Y que nos contéis qué vivencia habéis tenido ahí en, en cada uno de ellos, ¿eh? Podemos empezar igual por por Ibrahima. En, bueno. Ibrahima, tú pasaste de Marruecos a Melilla. Sí. Y cuando entras a Melilla, bueno, pues como todas las personas que, lo, lo habitual, ¿no? Cuando la gente eh, accede a través de la valla, eh, van a, o, bueno, o, o por el mar, eh, entran al CETI. Okay. Y, y en el CETI, explícanos qué, qué es el CETI, cómo se vive en el CETI, cuánto tiempo estuviste allí. Yo okay, okay. si entré en octubre en 2017 au cité de Melilia. Quand je suis rentré pour la première fois, c'est la gardia civile qui m'avait donc qui nous avait pris et ils nous ont enregistré. intro ah, en octobre 2017 et quand ils entraront dans la garde civile qui les, les subiraient. Quand ils ont pris là-bas, ils nous ont emmenés directement dans un centre et la croix où j'ai venu. Ils nous ont enregistré et nous ont donné des appels et nous ont amenés au cité de Melilia. Ils oh, oh, nous ont en un centre et la garde civile et logo les euh, les daron Europa uh, et algo de comida, et logo en el city. Mm -hmm. Après, nous sommes, donc, le lendemain quand nous sommes revenus donc au city, on nous a donné des cartes rouges. Des cartes rouges qui te permet de circuler dans le centre au niveau du centre de mm Hmm. Mm, logo les les diron uh, una taqita ruqa qui les permet de circuler en el city en la ciudad. Si. Si au niveau du centre. Uh, uh, à niveau du centre, pour à niveau du centre. Voilà. Après, cette carte rose, deux semaines, on te donne une carte verte. Cette carte verte qui te permet aussi de circuler sur la ville de Melilla. Là, Alors, tu peux circuler sur la même. de la tarjeta rouge, donc c'est ma ramastade, on leur donne uh, une tarjeta uh, verde qui les permet de circuler dans la ciudad de Melilla. OK. Donc au niveau plan de vie, nous retirons aussi donc il y a trois fois trois repas par jour le repas dans euh, le, le petit-déjeuner le matin l'après-midi et le soir. Hay hay tres comida al día, desayuno, almuerzo et cena. Par rapport au système sanitaire qui est là-bas donc il y a, donc, y a des douches donc tu peux te laver l'heure que tu veux, tu peux rentrer l'heure donc tu peux sortir l'heure mais seulement à partir de 22h tu dois plus rester au dehors de la cité tu dois rester à l'intérieur de la cité ay ay ay horarios de, de salida il y a horaires d'entrée de la l'entrée il qu'entrera 10 de l'après-midi moi quand même au niveau donc aussi de Melilla qui m'a beaucoup beaucoup impressionné sur le niveau de l'administration des interprètes qui font c'est de l'interprète entre trois donc l'administration Donc l'a impressionné beaucoup ça ou sont les interprètes euh qui qui sont entre eux et et et l'administration les sert de traducteur. Mm -hmm. tu vois, un avocat qui, a, qui a au moins sept ou une seule heure, un seul vous et il même pas à parler avec une seule personne, il vient seulement et donne une seule un avocat ont comme c'était autre personnage qui défendait et à veces dentro de une aura on ne se peut assez tout et habla de une palabra à autre et autre traitement na palabra et ne ont pas le temps pour assez son bien de la tradition moi c'est quelque chose qui m'a qui de mes la tradition de l'interprète entre les gens qui qui, qui ne parlent pas l'espagnol, qui ne parle pas le français, qui ne parle rien qui vient ici donc tu ne parles pas l'espagnol, tu ne parles pas le français, tu ne parles pas l'anglais on te fait signer n'importe quoi. C'est pour cela même il y a cette personnes, même si tu vas aux US qu'en France, on te dit que tu déjà fait donc que tu as signé que tu peux plus demander de l'asile quand en Espagne. C'est parce qu'ils les avaient imposé donc on te donne des papiers, te signes et que tu n'as pas compensé ce que écrit ces papiers los entrepretos uh, que no, no hicieron su trabajo porque no han explicó muy bien lo que tiene que hacer que a veces les uh, llevan papeles que tienen que firmar sin saber el contenido uh -huh. que a veces cuando van uh, a francia les uh, les causa problemas porque han, han firmado algo que no se ha enterado uh -huh. y eso eso uh, eso es lao la, la, la oh, la sí. es un problema para Ouais. Il y a autre autre thème avec le avec le CETI qui est la discrimination. Un eh. mm -hmm. point de vue alimentaire aussi. Moi aussi j'ai remarqué que, que même aussi beaucoup de personnes au niveau des repas, par exemple un bloc que donc, au niveau du CETI la majorité ce sont des donc des subsahariens euh des, des des qui sont employés dedans, sont des arabes qui sont dedans. Par exemple en noir tu viens, Le verre là, on le met par là, mais un autre qui vient, on le met ici. Et puis tu le dis de mettre, il te dit non, il, te met, il ne met pas. Par exemple, le riz, on te serre cœur, un autre vient qui n'a pas la même peau que toi, bien, donc qui ne parle pas la même langue que toi, on le met deux fois. Ça quand même, c'est un problème qui est, qui est très, très, très, très réel au centre des Mélia. Ça quand même, c'est une question qui est évidente, qui est très, très réel à Mélia. Dice que notó un problema de discriminación uh, en el CETI acerca uh, de del color de su piel y sobre todo con la comida, que la comida no está bien compartida, no está bien repartida. Y cuando se trata de, de, de, de otro de otro color, les tratan bien, pero a los que tienen el color un poco oscuro, que, que no hay igualdad entre ellos. Uh -huh. Hay otro, eh, me viene a la cabeza, Ibrahim, otro problema en el CETI, que es cuando eh, tú haces una solicitud de asilo, eh, puedes circular libremente por cualquier eh, territorio, por todo el territorio sí. Eh, nacional. Sí, eso sí, es, no, sí. al nivel del de centro, al nivel del centro de la ciudad, hay algunos organismos internos que son aquí, por ejemplo, la UNI es aquí, la UNI es En tout cas, il y a des organismes internationaux qui sont là, qui sont prêts à t'accompagner. Mais eux aussi, quand ils viennent, ils te demandent pas seulement ce qu'ils devaient faire. Ils te, ils te demandent seulement quels sont les problèmes qui y a dans ton pays. Ils te disent pas que c'est ça que tu vas faire pour avoir l'agile. Ce sont les problèmes aujourd'hui qui existent pour l'agile. Parce que sinon seulement les informations que tout ce que nous recevons aujourd'hui ici, si ces informations étaient fournies au niveau de certains gens même qui évoluent au niveau de certains centres, Franchement, certaines personnes n'allaient pas faire de certaines bêtises en allant jusqu'à Angola ici et puis retourner encore. Parce qu'il n'y a pas d'informations au niveau de la base ici. Par exemple, nous, à l'ONG, quand on à Madrid, un il nous a pas du tout donné des informations. Moi, si quand même, j'avais réussi certaines informations, franchement, je savais comment me faire. Euh, on dit que elle Béradou, le Béradou, le Béradou, le Béradou, le Béradou, para una persona que quiere pedir asilo eh, es la comunicación y la información. Uh -huh. Hay que hay organismos, hay ONG ONG que están ahí pero que no dan la información que se debe. Uh -huh. que hay mucha gente que, que, que quiere pedir asilo pero no saben cómo actuar. Y uh -huh. ellos, cuando te acercas de ellos te preguntar qué problema hay en tu país. Uh -huh. Y nada más, no te explican más, más cosas eh, para dejar tu, tu proceso de, de, de demanda o de solicitud de asilo. Que, uh -huh. que no te explican nada sobre asilo. Y tú no sabes si firmas, firmas algo y luego te perjudica. Uh -huh. o sea, te perjudica las decisiones perjudica que has. vida ahí, eso uh -huh. es. Eh, si sí, Breyma, sí, así ma. bien. Sí. Pues este es un tipo de centros, el CETI, que es el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Hay dos en todo el Estado español, uno en Melilla y otro en Ceuta. Eh, Ibrahim nos ha contado su experiencia en el CETI de, de Melilla. Y ahora, eh, bueno, vamos a poner igual un poquito de música eh, antes de acabar, pero después de la música, eh, Mohamed nos contará su experiencia en el CIE, que es otro tipo de, de centros que ahora no, no, nos enteramos bien. última pregunta de de la tarde de la entrevista eh, Mohamed, cuéntanos un poco el eh, el CIE, ¿Qué, qué es el CIE eh, cómo acabas ahí ¿Qué, cuánto tiempo estuviste, cuéntanos un poco para que conozcamos ah, El CIE es, es el centro de entrenamiento de los extranjeros eh, es un cirque eh, que está ubicado en, en, en Tarifa eh, en la comunidad de Cádiz o de eh, la comunidad de Andalucía, Andalucía, Andalucía SES de Andalucía. Pero está en la provincia de Cádiz. Uh -huh. y, y yo cuando entré en, en España eh, estuve primero en Almería eh, en el puerto de Almería ...y pasamos tres días en el, en el cárcel... ...el cárcel y, y luego nos oh, llevaron oh, a ese, sí, en ese ese centro... ...que está en Tarifa... ...y cuando llegamos ahí... ...nos, oh, nos dan un abogado... Por ...siete personas o ocho personas tiene un abogado... ...y este abogado tiene el papel de diferirnos... ...hasta que salgamos lo más pronto posible... Uh -huh. ...pero cuando entramos tenemos derecho... Está ahí hasta tres meses. Un máximo de tres meses, máximo ¿no? Un máximo de tres meses, tres meses. Pero se puede salir en un mes, en 10 uh -huh. días, en, en y, cinco días. ¿Y para qué os meten ahí? Pa mm, no, no sé, pero para pasar el tiempo, el caso, el tiempo para, para estudiar el, el expediente. Uh -huh. El expediente y... Uh -huh. Y mientras los abogados están intentando defendernos, por aquí nos, uh, nos dibujen, más así Mohamed, una pregunta. A diferencia del CETI que, que hablaba antes Ibrahima, en el, en el CIE no se puede salir de, de ahí, ¿no? No se, no tienes posibilidad de salir a la calle, ¿o sí? No, no, no. Ahí no tenemos la posibilidad. Tenemos aquí, ahí... Es como una especie de cárcel. Estamos ahí y normalmente cuando estamos es para, para devolvernos uh -huh. en nuestro países Cuando cuando estás ahí, uh -huh. es para devolverte en tu país. Uh -huh. Pero como tenemos abogados, ellos están encargados de defendernos para que nos lleguen. ¿Y cuánto tiempo estuviste tú, Mohamed, ahí? Yo estuve tres semanas. ¿Tres semanas? Sí. En vez de dos uh -huh. o tres meses, yo pasé tres semanas. Uh -huh. Y después de tres semanas me, me mandaron a la iglesia y esto que es como un régimen de cárcel de que te levantas a una hora al desayuno, el patio, el... Sí, eso ese es, es, es como un cárcel o oh, tenemos una hora para entrar, para desayunar, uh -huh. para ducharnos, para ir para estar al patio uh -huh. y una hora para, para es cuando satisfacemos al patio, que jugamos al fútbol, al deporte y luego entramos, con entramos Cierra las uh, las vallas que está detrás y no se puede salir más uh -huh. eh, que eh, a veces nos dicen de entrar eh, que tenga ganas uno no tiene que entrar uh -huh. que tiene tuyo uno tiene que entrar yeah, yeah, Ent yeah, yeah, entramos yeah. o hacemos lo que queremos hacer si no tiene nada que hacer si quieres aprovecha uno uh, o, o, no sé, una siesta lo, lo hace y, y luego a las cuatro tenemos que salir otra vez el patio uh -huh. Eh Para acabar, os quería hacer una pregunta a los dos. Eh, ¿Qué significa para vosotros eh, la palabra frontera? ¿Qué significa una, una frontera para vosotros? Para mí, frontera es una humanidad. Uh -huh. Una humanidad, porque no se tiene que existir frontera. Somos todos seres humanos, vivimos en el mismo planeta, Las fronteras son cosas que hemos trazado nosotros, los tres manos uh -huh. para aquí. Todos tenemos derecho de viajar, de viajar a cualquier sitio del mundo. Al mundo que si, si, si tiene dinero, ya está. Pero no es el caso. Gente que tiene dinero puede ir a cualquier sitio, pero los que no tienen suficiente dinero, hay pareja. Uh -huh. Eso no se puede hacer. Ibrahima, ¿qué es la frontera? Pour moi, pour moi, la frontière, la frontière pour moi, euh, c'est-à-dire, comment dire ça en euh, c'est-à-dire, c'est-à-dire, l'espace que j'ai, c'est-à-dire, mon espace privé, euh, comment m'expliquer ça, mon espace privé, c'est-à-dire, moi je sais que je prends comme une frontière. C'est pas c'est que je donne d'une frontière par exemple entre l'Espagne et l'Italie ou bien entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Moi, ce sont pas des frontières. Moi, la frontière qui est avec moi ici, c'est-à-dire la tradition de la vie que j'ai qui te respecte ça, tu me laisses vivre ça et que je te laisse vivre. Moi, c'est ce que j'appelle comme étant une frontière, mais le reste qu'on appelle frontière. Donc, c'est pas une frontière pour moi. C'est ce qui près la frontière et ça la libertad tiene que ser la libertad de movimiento de, de pensamiento si piensa uh, si piensa diferente, no tiene que ser una frontera en cualquier cualquier sitio donde se encuentra uh -huh. pues es que recasco a los dos, vamos a ver si seguimos desalambrando vallas y fronteras por aquí incluso en nuestros barrios porque no hace falta mirar hacia hacia el sur, ni, ni a Melilla, ni a Ceuta, porque más cerca también tenemos otras otros tipos de fronteras, ¿no? En, aquí en el, en el puerto de Ciervana tenemos un muro inmenso, las fronteras que a veces que están en la cabeza, ¿no? En, en el barrio incluso, en Irala, en... bueno, en fin, en todos los sitios, ¿no? Eh, es que Ricasco, Ibrahima, Mohamed, vamos a escuchar un poquito de música y ya cerramos pronto. Ba, esan bezala iralako auzokideok hau izan da gaurko auzokideak saioa eta bueno, ba, besterik gabe hurrengo artea gurtze hemen izango gaituzue urrengo igandean irala auzoko beste kolektibo bateri be ba, Irola Irratiaren mikrofono komunitario hauek eskura eskura jartzen. Ba, eskerrik asko, segien zuten, eunda saspi puntu bosta, era webgunearen bidez baita ere, Irola webgunean gabon.